Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña de día viernes y del otro lado del teléfono de la línea ya está con nosotros Carimé Morales y su columna de literatura. Buenos días, Carimé, ¿cómo va? Buen día, Pablo, y a todos les doy a todos los oyentes de Radionautas. Gracias por ese espacio para charlar un poquito de libros. Em eh hoy quisiera recomendar un autor de los sesentas que a mí me gusta muchísimo se llama Daniel Moyano eh, es un autor muy importante pero no es muy conocido tiene una escritura muy singular eh, es de la generación y muy amigo de Haroldo Conti, Julio Cortázar eh, tiene o sea, su literatura tiene una denuncia muy sutil y estremecedora pero a la vez que filosófica. Eh, yo lo leí por primera vez en un cuento que se llama El perro y el tiempo. Y ay, no recomiendo mucho ese cuento, está en el internet, se puede leer y es hermoso. Se trata de un nene que eh, que quiere un perro, vive con los tíos, es huérfano, y los tíos son re pobres y no tienen plata ni para alimentarlo a él, y bueno, tan <ríe> no los las peleó más eh, y um, la editorial cordobesa Caballo Negro acaba de publicar un, una novela del él que se llama El Oscuro eh, que ganó un premio que se llamaba Primera Plana me parece que se lo dio eh, Gabriel García Márquez Roabastos y Marechal eran el jurado eh, y bueno esa es la novela que quiero recomendar en verdad porque um, Sabes que no es, no es una novela muy fácil de vender. Ah, porque, a ver, ¿por qué no? Porque, ¿cómo le decís a alguien? Sabes que tengo una novela muy copada sobre un milico, sobre la biografía de un milico que se llama El Oscuro. Es como lo contrario a lo que cualquier persona quiere escuchar. Y pasa con varios libros que están buenísimos. También hay uno sobre el suicidio que se llama El Dios Salvaje, que es como muy difícil, eh, pero es absolutamente hermoso. Habla de, de la vida, de la muerte en distintas épocas eh, y distintas culturas. Pero no sé, yo veo que esta columna se va a ir por cualquier lado, pero me parece que... O sea, qué es vendible, ¿no? Para mí es una opinión personal, pero pienso que hoy en día el Instagram te dice todo el tiempo «Compra esto, con esto vas a ser feliz». Y la verdad es que con los libros uno es feliz, pero también se angustia y se pone a pensar y todo eso pasa en un libro. Eh, creo que cuando uno dice «leo por placer», también habla del placer de pensar y... Y esa es una novela que, que te hace pensar. Eh, bueno, se trata de... El, el protagonista es Víctor, un coronel que está en su cuarto escuchando ruidos de su casa. Está casado con Margarita, eh, que vive ahí, pero que no le habla hace unos años. Eh, y la novela recorre su biografía su niñez, la relación con un padre al que desprecia por motivos racistas, eh, las primeras citas con Margarita, y bueno, el asesinato de un joven estudiante, que, que es como parte central de la de la trama de su culpa o no culpa. Pero lo importante e interesante de Lo Oscuro es que toma la perspectiva de Víctor para narrar su biografía, entonces... Uno puede ver cómo se arman las bases que sostiene su pensamiento, que justifica la violencia que ejerce sobre los demás. Y creo que es o sea lo que más me impactó a mí es la posibilidad de ver cómo se constituye emocionalmente y argumentativamente una ética fascista, cómo el chabón arma en el otro siempre un enemigo. Eh, y me parece que es una época muy para pensar en eso, Eh, y separé como una una parte de una entrevista en la que él dice esto. Eh, yo escribo para explicarme el mundo, no me lo explicaba ni me lo explico. Cada vez que me pongo a escribir es un poco para entender esto. A mí me ha tocado vivir una vida bastante complicada en un país complicado, lleno de violencia. Escribo un poco para tratar de explicármelo. Es al cual lo que pasa en esta novela porque él escribe esta novela eh, me parece que en el 67 en la dictadura de Honganía y nada, no, en el 76 creo que al día siguiente el golpe de eh, eh, Virela lo, lo arresta está 14 días preso, después exilia en España él eh, y allá, bueno, trabaja de albañil electricista, ¿sabes? hacer de todo el jabón porque... Bueno, Daniel Moyano nació en Buenos Aires, pero es como conocido como un autor cordobés, por su familia era cordobesa y él muy chiquito se va para allá. Eh, y tiene una vida re difícil, por eso también un poco como que sabe hacer de todo y se las arregla en España hasta que consigue como un trabajo como catedrático. Eh, y bueno, todo es como universo de pueblo cristiano de desigualdad social esta, toda su escritura pero siempre como con un con un corte filosófico que lo hace como singular y especial y diferente a todo eh, y muy latinoamericano eh, él eh, en, en, en una charla con julio cortázar él le decía Eh, también me, me lo anoto si quieren se los puedo leer. A ver, sí, sí. En, le decía, yo le decía a Julio, mira, después de que dejé Córdoba y me fui a La Rioja, empecé a atisbar este entelequia que es América Latina. Yo necesito América Latina. Necesito que exista, porque no soy italiano como mi abuelo, ni indio como mi padre. Soy mezcla. Necesito mi identidad, no un nivel li literario. La necesito como persona. Le decía a Julio, me siento mucho más cerca de Rulfo que de vos o de Borges. Oh, Borges, lo admiro y a vos te quiero. Le decía, le decía a Julio, Rulfo me dice más. Me, me, y, me quedaba bueno, pensando... Eso. Ahí estaba investigando mientras hablabas sobre esto que en la primer eh, cita cascía de la entrevista de buena escribir para para explicarse eh, claro la, la, la, la escritura del oscuro se da también esto en, en, en reforzando lo que es eh, que era un escritor cordobés, aunque haya nacido en buenos aires el año que asesinan a santiago pampillón estudiante de ingeniería y eso también está en, en la novela como el fernando que Todo esto sin haberla leído, solo investigando mientras vos hablabas, pero esto, ¿no?, de eh, eh, hablar de, de hacer la ficción de, de lo que pasa en el cotidiano para ver para poder entenderla también, para poder procesarla de otra manera. Sí, sí, tal cual. Creo que tiene mucho que ver con eso que vos decís, con ese asesinato, pero como que es muy contemporánea eh, al Córdoba también. realmente hablar de tan de lo contemporáneo pero es como una pregunta muy sincera de cómo de cómo funciona la cabeza de los militares pero no sólo de los militares sino como cómo como una como desde lo como lo moral configura al otro como enemigo creo que esa es como una apuesta de la novela pero no es tan tampoco lineal Eh, y además, con un gesto tan amoroso, me parece, de Moyano como escritor, que cerca del final de la novela, como, como le restituye ese padre tan doloroso al protagonista, casi como haciéndole un favor a un maldito. <risa> eh, eh, y entonces, no sé, me parece espectacular. Espectacular que la hayan sacado ahora, además. ¿Qué, ¿Qué editorial es la que la reditó? Caballo Negro. Caballo eh, Negro. Es una editorial cordobesa también. que Karimé, eh, pasamos de... de estoy Voy voy armando como una, una ruta de lecturas. Eh, de ahora eh, leí La Segunda Venida de Hilda Bustamante, la recomiendo eh, tanto como la recomendabas vos. Una muy linda novela. Vamos para otro lado. Ay, me alegra mucho que te haya gustado Vamos para otro lado, por lo que describís eh, Más allá de que aquella empieza con una muerte eh, Es una novela que, que nos lleva por lugares lindos Esta sí. Nos va a meter más en la oscuridad Sí, sí, totalmente O sea, y además Que es como Más cavitativa, como que te hace pensar Mucho En uno mismo también O para... sea, como no, no es la no es la lectura relajada de a ratitos, es para sentarse y, y sumergirse. Pasa que, te quiero decir algo. Daniel Maiano es muy buen escritor. Entonces, es muy difícil que la dejes. Ahí va, o eh, sea, ese es el, eh, el punch de venta. No, de verdad es como un escritor de una generación también de muy buenos escritores todo el tiempo están pensando en cómo hacer para nada, para que te enganches eh, o sea, todo el tiempo están pensando en, en sus lectores esos escritores, de esa generación de como de los realistas de los 60 como que como tiene como muchas similitudes con Haroldo con Ti, la verdad eh, que fueron muy amigos ellos y eh, Entonces, si te gusta Roldo Conti, metela mmm, Daniel Moyano. Es mucho menos conocido, pero ¿no? espectacular. Eh, si sí, amigo, amigo de Conti y se, y se siente identificado con Rulfo, es una buena combinación. Sí, totalmente. Totalmente. Y además esa idea de lo latinoamericano, de la mezcla, siempre tensionada en su literatura. Eh... Y hablando de la oscuridad, me acordaba de un cuento que se llama Oscuras, de una escritora uruguaya que se llama Pera Giaconi. Eh, y está en un libro que se llama Seres Queridos, de la editorial Anagrama, y también es un cuentazo, pero desde otro lugar. Eh un poco más luminoso pero pasa que si les cuento el cuento lo ruino completamente pero no, no spoileemos no spoileemos, no spoileemos. Eh, Karimé, te agradecemos muchísimo como siempre la comunicación y una nueva recomendación para sumergirnos eh, en el libro por favor muchas gracias a ustedes un abrazo Ojalá grande un abrazo, chao